Y ya esta hora la verdad que da como no ganas, muchísimas ganas y me quedo corta con la palabra muchísimas ganas de entrar a la cocina y decir ¿qué comemos hoy? Y ahí aparece en escena la querida Anaí Rodríguez. Entramos a Loreto. Bienvenida Anaí, ¿cómo estás? Hola Silvi, buen día, buen día a todos nuestros queridos oyentes ¿Cómo están con este día fresquito, nubladito? Ideal más? para que la ama de casa no cocine No haga Así nada, que sí. No haga nada, que los maridos se encarguen de salir a comprar la comida lista Van a quedar como unos reyes Nosotros tenemos todo ya preparadito nuestro alunchonet, Silvi Tenemos muchas preparaciones muy ricas Qué Tartas, wok, guisitos, empanadas Torre de panqueque, pastas, todo para que los maridos dejen a, a sus mujeres como unas reinas que no trabajen. ¡Qué hermoso! Hoy estuvimos hablando tanto, vos porque estás en la cocina, no pudiste escuchar gran parte, pero hemos estado hablando de esto de dejar fluir y no sentir culpa cuando no tenemos ganas de hacer nada. Así es que si no tenés ganas de cocinar, vos le pedís a tu marido que te traiga la comida y sin culpa, ¿verdad? Sí. Es que es, es lindo, hay que disfrutar sí, sí. Yo siempre los invito a todas las, las chicas, los hombres Que tienen que disfrutar de la comida Aparte hacemos siempre con un gran aporte a la salud Usamos nuestros productos integrales, semillas, cúrcuma ...todos condimentos sanos, así que acá no van a comer con culpa... ...van a disfrutar de la comida sabiendo que al contrario... ...le están haciendo un bien a su cuerpo, al alma... ...y bueno, aparte que la comida tiene una buena energía... ...cuando la comida está hecha con mucho amor y buena onda... ...como le ponen nuestros cocineros... ...toda la persona que la consume, bueno, sale con un buen estado... ...de energía y de diversión. Eh, ...es lindo eh, poder dedicarse uno a hacer alguna actividad que le gusta... Como vos decís, Silvi, no, no, no sentir culpa, hay que dedicarle, porque ya la vida eh, pone muchas pruebas difíciles, entonces si uno puede darse un gustito con la comida, una actividad espiritual o yoga, o lo que sea que beneficie al alma, tienen que tomarlo eh, con mucho disfrute. Sí, sí. Y nosotros, bueno, nos abocamos siempre intentando. O sea, esto es un, una práctica de charlar mucho con el cliente y es un aprendizaje es eh, constante a diario. Las cosas bueno, siempre se van innovando a nivel de la gastronomía y estamos atentos a ver qué es lo que va saliendo nuevo que aporta la salud para que nuestros clientes tengan ese beneficio y escuchamos mucho a la gente para decir, hay que cambiar alguna receta, o qué les gusta y bueno, tratamos de mimarlos dentro de lo que se puede, eh, ofrecerles un servicio personalizado explicarles qué es lo que están consumiendo qué beneficio les da la salud eh, abrimos el día para que nadie se quede sin poder visitarnos, estamos de 7 de la mañana a 11, 12 de la noche de corrido, todo el tiempo, ya sea para nuestras preparaciones vegetarianas de buffet o comer en el restaurante a las 12 y media del mediodía o a las 9 y media de la noche, y si no, tienen el cafecito, tecitos de nebra, hemos incorporado un montón de galletitas, ahora tenemos todo vegano, eh, tenemos galletas con quinoa, con jengibre, de avenas con pasa, naranja con zanahoria, tenemos unos brownies veganos que son mortales de rico, no tienen, vegano para el que no sabe, si rico lo voy a aclarar, sí, porque sí, por, por ahí favor. uno habla y hay sí. gente que no conoce, es verdad. significa que no tienen nada, ningún producto de origen animal, o sea, en este caso no lleva ni huevo, manteca, eh, nada de origen animal, lo cual no es necesario que la persona sea vegana para consumirlo eso tiene mucho beneficio, entonces sí. tienen que bajar el colesterol por ejemplo pero no tiene grasas saturadas sí, sí. Eh, así que bueno, es importante que todos eh, sepan porque es una comida mucho más liviana Exacto. entonces nosotros tenemos todas nuestras galletas eh, y estos brownies que son ideales para el mate, y ahí sí, uno come tranquilo, sin culpa, porque Exacto. es algo que le hace un buen beneficio al cuerpo Sí. Eh, también continuamos con nuestros baby shower, cumpleaños, también estamos con tardes de amigas, las mujeres somos muy amigueras y uh -huh. tenemos grupos de amigas que les gusta festejar la amistad, no solamente el Día del Amigo, sino una vez a la semana se juntan, les hacemos buenos precios, con promos para que puedan... Eh, nuestros tecitos, masitas, las galletas, tenemos unos tortas de chocolate riquísimos, ahora que hace frío para tomar con bueno, un buen cafecito. Qué rico. De... Bueno, sí. siempre es una hermosa combinación la de la amistad con sí. algo rico para comer y chusmear. Así Eso. Que... Vos sabés qué, Anaí? tenés toda uh -huh. la razón. Esta semana el lunes creo que fue, recuerdo me di el tiempo, que siempre viste que vamos, venimos, esto, aquello este, me llama una amiga y me dice, nos encontremos dame una hora, por favor y, y fue un poco más de una hora y estuvimos ahí en Loreto y se quedó reencantada, porque hay gente que este, dice, ay, pero yo me estoy cuidando, no quiero, comer tranquila, lo que vos me decías, come tranquilo esta galletita, sí. vas a ver. <ríe> Está buenísimo. Sí, esto es comer tranquilo, aparte, bueno, la contención que nos generan nuestras amigas es única. Sí. Eh, de hecho, nosotros esta noche, aunque tengo completo, pero lo voy a comentar para que después del 2 de julio lo volvemos a repetir. Por favor. Esta noche es Noches de Amigas con Natalia Klopp. Ella hace todo un show de stand-up muy divertido, solo para mujeres. Hay pizza libre, todo el entretenimiento. Y ella hace un show de comedia muy divertido. Así que lo repetimos el sábado 2 de julio. ya voy adelantando porque esta noche nos ha superado las reservas. Eh, así que la que no quiera perderse, todos estos eventos que son muy lindos y divertidos, o las cenas hindú, con baile hindú en árabe y con baile árabe, Si le dan me gusta a nuestra página Loreto Café Resto, van a estar atentas todas, cuando así no se pierden nunca no. una de las promos. Tratamos de mantener muy buenos precios a pesar de todos los aumentos. Nosotros intentamos que todos puedan tener acceso a poder comer sano y que no te reviente el bolsillo. Así, así que bueno, y la que tenga dudas, pueden llamarnos al 154 sí. 522 062. Lo voy a repetir por si alguno quedó sin poder anotar. Por favor. 154-522-062. O le me gusta nuestra fanpage, Loreto Café Resto. Y de esa forma van a poder venir y disfrutar todo lo que necesiten para los cumples, si quieren algo especial o baby shower. Nosotros adaptamos, todos nuestros, nuestros eventos se adaptan a la necesidad del cliente. La idea es que acá la gente se sienta contenida en decir, bueno, yo quiero... Que mi cumpleaños sea así, así, que tenga estas preparaciones, bueno, siempre que sean vegetarianos, nosotros hacemos lo que la persona necesite, nuestras pizzas son integrales, son muy ricas, hacemos macitas, sanguchitos, o sea, Especial. ofrecemos todos nuestros servicios apuntados a la salud. Así es, y doy fe de eso que es así Así es que no hay excusa A comer rico, sano, saludable Y a sentirnos livianitos En Loreto Café Resto El punto está bárbaro Así es que no hay excusas Gracias Anaí, como siempre sí, Bueno Silvin, Un beso grande, saludo a todos los oyentes Que tengan un excelente fin de semana No sé, no hay que deprimirse A pesar por el día nubladito Aprovechen a mimarse en la familia Deben cosas ricas Se quedan adentro Y disfrutan del momento como Nosotros hoy abrimos de corrido Como todos los sábados hasta la noche Así que bienvenidos para todo aquel que nos quiera habilitar. Bien, gracias Como siempre un placer, un beso Y a comer rico, bye bye, hasta el como próximo estado. sábado Gracias, gracias Ahí estábamos con Anaí Rodríguez De Loreto Café Resto Querés comer algo rico, sano y a buen precio? Vení a Loreto Café Resto. Ahí encontrarás comida vegetariana para llevar o consumir en el local. Productos para celíacos, veganos y el café más barato de San Juan. Loreto Café Resto. Encontrarnos en Facebook como Loreto Café Resto y entérate día a día cuáles son las nuevas preparaciones. Hacé tu reserva para Baby Shower, cumpleaños y bautismos. Encontranos en calle Ignacio de la Rosa, esquina Las Heras, frente al Centro Cívico o llamanos al 427-2466. No dudes más, vení a Loreto Café Resto y comer rico, sano y a buen precio. Loreto Café Resto.